Hola, ¿Qué tal? Buen día. Buen día. b u e n o、bueno, contanos primero cómo fue el acto central. En el municipio tuvieron la visita del gobernador Axel k i c i l l o f y fue el acto oficial de toda la provincia el que realizaron en Malvinas Argentinas. Sí, sí tuvimos la suerte de que se eligió nuestro distrito para, para hacer el acto central. Y bueno, sí, vino el gobernador, nos dieron、eh, la medalla. Que se, había, que se había hecho en el 2012, nombrando a los veteranos de guerra de la provincia de Buenos Aires, v e t e r a n i l u s t r e de la provincia de Buenos Aires.、Uh -huh. Y bueno, después se hizo un espectáculo que fue hermoso, con, con artistas de diversos lugares.、Eh, la verdad fue, fue muy emotivo para, para toda la gente. ¿no? Uh -huh. Antes ustedes habían iniciado una vigilia. El día primero a las 21 horas、eh, en el, la plaza 2 de abril, que también estuvo presente、eh, la i n t e n d e n t a del Distrito de Malvinas Argentina, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Leonardini, el senador Luis Vivona, se hicieron presentes y bueno, nos acompañaron en la caminata desde la plaza 2 de abril hasta el Museo de Combatientes de Malvinas. Oscar, y ustedes、eh, bueno, pudieron、eh, inaugurar incluso en medio de la pandemia el museo de Malvinas, de excombatientes en Malvinas Argentinas, el año pasado. Contanos qué balance hacen en este primer aniversario de, del museo. Sí, no, el museo ya este es el segundo año. Segundo año. Sí, porque bueno,、eh, hicimos una inauguración simbólica、uh -huh. eh, por el tema de la pandemia. Sí. Eh, el año pasado ya lo hicimos un poquito más, más abierto, que bueno, dejando la, la distancia para, para cuidarnos y cuidar a la gente, se marcó un camino con flecha en el piso para, para poder hacer una i n a u g u r a c i ó n un poco más, más abierta ya para todos los vecinos. Y este año, bueno, fue, fue impresionante Hace, desde el 14 de, de marzo. Y tenemos hasta el 4 de mayo ya comprometido con diversos colegios, con agrupaciones del de, de distrito,、eh, días intercalados para que puedan venir los vecinos que les interesan. La verdad que、eh, tuvo mucho, mucha repercusión el, el museo y la gente muy interesada para poder verlo y escuchar la historia de, de los veteranos que estamos ahí adentro. que... Que es lo que hace, hacemos el rol de guía y despacio le contamos un poquito la historia de Malvina. Oscar, si tuvieses que mencionar cuál es la deuda, digo, siempre los aniversarios son una fecha, imagino, muy movilizante para ustedes y más los aniversarios redondos, como en este caso son 40 años.、Eh, si tuvieses que mencionar cuáles son las deudas que todavía hoy tiene después de, de cuatro décadas la democracia con ustedes, ¿cuál sería? Yo pienso que deuda deuda con nosotros no, no tiene, o sea, se sigue reclamando a lo mejor el tema de la salud, pero no es、mm. específicamente con los veteranos. El、mm. tema de la salud está está mal en todos lados, pero con nosotros no tiene deuda. Aparte, lo principal para nosotros, es lo que m á s lo que más nos llega lo que más nos interesa, es que la gente la que la gente, que el vecino, el ciudadano, Es、eh, común de hacer que cada vez que hacemos un acto y cada vez que, que estamos presentes en algún lado, están todos los vecinos、eh, con nosotros. Esa es la parte importante. Después de duda, no queremos、no、que sentir que tengan ninguna con nosotros. Tienen comprometido, decías, hasta mayo visitas. ¿Con qué se encuentran los vecinos y vecinas de Malvinas y de la región cuando van a recorrer el Museo Malvinas? Y hay de todo un poco, hay imágenes de. De cuando se inició la operación Rosario, que acá se conoce más como la guerra de Malvina,、eh, elementos de, que estuvieron en Malvina, armamento, una b a l s a similar a la que estaba n en el, en el general Belgrano, una maqueta a escala del general Belgrano,、eh, el cementerio de Darwin, una, una maqueta con. Con lo que era la casa del gobernador, y cuando los soldados argentinos están arriando la, la bandera británica, una cocina de campaña, un montón de, de elementos. O sea, está plasmada en ese lugar、eh, los 74 días que, que duró el conflicto. ¿no? ¿Cuántos excombatientes son guías en ese museo? Todos. Todos. O sea,、eh, hay algo de 35. ¿eh? De veteranos de guerra que vienen al museo, y cada uno、eh, cumple su función explicando desde, desde que comenzó la operación Rosario hasta que, que llegó el cese de hostilidades y, y la salida al final de la, de la vuelta del cementerio de Darwin, donde se puede、eh, mostrar que hoy, por suerte, ya no hay una sola tumba que diga soldado argentino solo conocido por Dios. Oscar, ¿cuántos años tenías vos cuando inició el conflicto? 18. ¿Habías hecho la colimba? Estaba haciendo la colimba、Estabas、en ese momento. En...、Eh, ¿dónde, ¿Dónde te había tocado? En el grupo de artillería transportado 4 de Córdoba. Estabas en Córdoba. a querés contarnos、eh, cómo fue tu historia、eh, la participación en conflicto? ¿Cómo te llegó la, la citación? Eh, eh, ¿Y, y, y bueno, cómo fue el regreso? Sí. No, yo, o sea, para ir,、eh, yo estaba de licencia hasta la baja,、eh, iba justamente, llegaba el 22, yo llegué el 12, más o menos 14, al grupo de artillería a buscar mi documento, había una formación y bueno, le pedía al jefe de, de batería mío que quería, que quería viajar con, con la batería, honestamente no sabía dónde íbamos, pero bueno. Como yo durante el año hice curso s de supervivencia, paracaidismo,、eh, comando. Entonces digo, bueno,、eh, total si perdí un año y medio en la colima o dos meses más, viajó al sur. Bueno, después cuando, cuando llegamos a destino y lo que pasó después, es como que me marcó que no era una, una instrucción más ni un curso más, ¿no?、Mm. Pero、eh, me ofrecí y el jefe dijo, bueno. Y que alguna de las 63 te cambia el puesto. Y bueno, sí, cambió, me cambió uno de los chicos. Y, y después el regreso fue、eh, cuando bajamos en l puesto Starling, ahí,、eh, que fue como lo nombran todos, lo dicen en todos lados, el día que, que Starling se quedó sin sin p a n debido lo, a los ex combatientes que bajaban de, de los buques y la gente nos recibió. Muy emotivamente, llegué a n los camiones de donde i b a n los soldados. Nosotros fuimos a, a la Sargento Cabral, ahí en, en Campo de Mayo. Y bueno, cuando llegó mi mamá, le dijeron que yo estaba en la lista de los desaparecidos, que no había vuelto e n t o n c e s bueno, uno de los compañeros que estaba ahí mío la, la vio y vino y me avisó: Mirá que tu mamá estaba llorando porque le, le dijeron que vos. Estaba en los desaparecidos.、Eh, corrí, fue un abrazo enorme que lo dieron y de ahí en adelante no dejaron de, de llegar vecinos, amigos, conocidos, familia que querían saber cómo estaba, cómo, cómo nos sentíamos. Mucho no podíamos hablar debido a que el ejército nos hizo firmar una declaración c u r a d a como que no íbamos a hablar de, de Malvina y que si nosotros hablábamos de Malvina, a lo mejor lo que sentí s el. iban a sentir la réplica de lo que hablamos de eso y va a ser nuestra familia ¿no? oscar y c u á n d o pudiste empezar a hablar de malvinas y de lo que pasó y 20 años después、mm. yo estuve 20 años、eh, en un centro de salud mental h a c í a el hospital de día empezaba iba a las 8 de la mañana y volvía a las 5 de la tarde y, y bueno Yo estaba sentado en casa mirando el techo, no, no quería a mis hijos, me molestaban. Después de. Después de. de bueno, que me dieron de alta del, del hospital de día, comencé a, a tener a mi familia y a deputar a mis hijos, ¿no? Y oí del reconocimiento de la comunidad allí en Marinas Argentinas y, bueno, el fin de semana pasado incluso de toda la provincia, ¿no? Sí, sí hoy, por suerte, hoy por suerte sí. La memoria de los que quedaron、eh, sigue vigente y cada día más. Oscar, te agradecemos enormemente este ratito que nos dedicas para poder conversar, para contar lo que fue el acto el fin de semana ahí en, en Malvinas, Argentina, para de paso aquí dar la difusión también al museo. Seguramente hay alguien que está escuchando que no sabía que existía un museo tan cerquita sobre Malvinas y que puede seguir agrandando esa agenda más allá de, de mayo. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos la gentileza. No, muchísimas gracias a ustedes por, por el llamado y por permitirnos de que, de que disfrutamos nuestra historia. y bueno Un saludo a, a la audiencia y gracias por e s c u c h a r n o s Un abrazo grande y cuenta con este espacio siempre. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.